Hola maestro, cómo están? Muy buenas tardes y calurosas tardes. Muy calurosas. Que llegamos y dijo el señor Sergio Fong que ya no sabe si hace más calor dentro o fuera de la librería. De hecho lo liberaron de, de lo tenían encarcelado <risas> en la feria municipal del libro ahí porque era un horno cuando nos tocó ir. Sí. Ahí pagó y eran, todas sus culpas terrenales. Y todas sus culpas ahí las pagó. La verdad es que sí. Oye, el, el día de hoy estamos en un programa que a mí me gusta mucho el número es el programa 111 La cábala. Ajá, me, me encanta. Y bueno, antes de presentar a nuestras invitadas, pues hoy es el Día de la Mamá. Uh -huh. Es imposible no decirlo porque los teléfonos están llenos de mensajes de felicitaciones, entonces yo insisto, el Día de la Mamá, el Día de la Mujer, el Día del Papá, el Día del Niño, el Día del Hombre... No debe de ser solamente un día al año. Esto se vuelve comercial, el, el andar buscando el regalo de última hora y el regalo más carísimo para que mi mamá sienta que la amo con todo el corazón. Entonces, esto debe de ser diario. A las mamás nos gusta mucho que nos digan que nos quedó sabrosa la comida, que gracias por lavar mi ropa, gracias por cuidarme, un abrazo antes de irme a la escuela, a trabajar. Ese tipo de detalles, como mamá, se los digo, es lo que nos hace... Todos los días no un gran regalo solamente un día y que luego no quieran lavar los trastes o que no quieran recoger o no así es. creo que tengo otra mamá aquí en la mesa que va a apoyar lo que estoy diciendo entonces muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todas las mamás que nos es están prestando sus oídos A todas las mamás que alguna vez han pasado por nuestra academia, maestro, que se han vuelto mamás ya estando ahí bailando y luego dejan de ir. Ahí porque... conocieron a su pareja y Exactamente. luego fueron mamás. Sí, sí, muchísimas gracias. Y pues saludos a las Europas, maestro, ya tenemos Somos otra mamá. Siempre. Una mamá en Gotemburgo, en Suecia, nos escuchan el saludo y casi que se van a dormir. Creo que hoy se durmieron antes del saludo, maestro. Oh, Caramba. Pero, pero sí las felicitamos, ya mañana les toca escuchar podcast. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Y pues gracias al chico de controles, al buen... Chuck que hoy tiene un regalito especial por ahí que lo está esperando en el congelador y yo sé que le encantó el regalito gracias al buen Chuck que no digo al buen va que no está el día de hoy con nosotros eh, ah, ¿por ¿Por? pero eh, y gracias al señor sergio funk también que por aquí me anda quitando la idea el actor intelectual de todo esto exactamente y maestro ahora sí ¿Quién nos acompaña el día de hoy mira eh... Es muy interesante el, el barrio, bueno, el, nuestro barrio donde nacimos nosotros, Meche y yo, fue en el barrio de Santa Tere, ¿no? en la clínica 2 del IMSS, es un barrio muy tradicional en Guadalajara, que tiene una historia muy peculiar porque, no se sepan, el, eh, fue fundado, el grueso del barrio, a raíz de, las, eh, de la Revolución Cristera, con las concentraciones como los cristianos ya estaban ganando la guerra y el ejército lo que hizo es quitarles el apoyo a los combatientes en las comunidades y ordenó que se desconcentraran los campos entonces pasaban en aviones y aventaban volantes de que sí. si no te ibas de ir de, de tu ranchito tu terruño, te iban a hacer un juicio sumario, ¿saben lo que es un juicio, sum un juicio sumario? Sí. o sea, te agarran y te fusilan Sí. Sin entonces a raíz de eso hubo una como un éxodo bíblico de las de las comunidades, uh -huh. gran parte se vino aquí a la ciudad de Guadalajara y fundaron Santa Tere. El conocido y bien reconocido barrio es de Santa Tere. Es padre conocer la historia de cómo va todo esto, ¿no? Y una gran parte fundó después León de los Aldama, de ahí, de ahí todo ese auge económico. Y ahí en Santa Tere, pues es una zona eminentemente comercial, Y allí nosotros tu, eh, bueno, tuvimos la fortuna de, con, de conocer por medio de mi suegra, yo en particular, unos eh, helados, que yo les digo helados de diseño, porque literalmente pues, tú diseñas como tú quieres, ¿no? Claro. Y es ahí dentro de, de, del popular barrio de Santa Terre y la zona comercial. Pero yo pienso que nos puede hablar mucho más de este tema, pues es el autor intelectual de ese negocio que es Angélica Angelina Ort Angelina, Ortiz. Angelina Ortiz. Ándale, andándole cambiando el nombre. <risas> es que se parecen, sí, se parece. ah, ahí, ahí sí no hay ni qué decir, se parecen se viven como Angelina Jolie exacto, pero la, la verdad es que está más guapa la tapatía, yo opinaría eso sí. gracias a, a mí Santa Tere es, es un barrio pues donde yo viví, o sea sin querer los dos nacimos ahí, no nos conocimos ahí pero es, es un barrio donde yo lo que más recuerdo, aparte del, del templo que es como muy conocido y el mercado el tianguis uh -huh. que se hace no es ese tianguis que cuando yo era pequeña era un tianguis pues normal como el de todos lados no muy grande donde sí la gente lo visitaba pero conforme los años pasaron ese tianguis se volvió enorme y obligó a que este comercio que tú mencionas se volviera como más grande, ¿no? La competencia de Okay, ellos se ponen los domingos, pero el resto de la semana tenemos mucha más venta aquí, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar desde qué tan difícil fue conseguir un local en una zona tan tan poblada de comercios. Bueno, el, lo primero es que estábamos buscando una casa para vivir, oh. que estuviera ah, barato. Sí. Y ya ves que ahí es barato. No Entonces, no empezó con... Con negocio. Con nego bueno, sí tenía pensado, pero no, mi fin era crear bolis a mayoreo, para que las Ajá. señoras que viven en sus casas puedan ayudarse con algo extra sí. entonces ese era mi fin vendí puro boli de mayoreo y empezamos con puro boli ahí en esa casa que no había nada antes ahí fuimos los primeros sí. en esa cuadra de sí. ponernos como negocio en esa casa mi esposo decía cómo aquí si no hay nada pues como sea a hicimos volantes pusimos que señoras que quisieran trabajar y así empezamos con los bolis y ya después toda mi familia no sé si conoces Mesticacán, Jalisco. Bueno, es un pueblo de puros paleteros. Uh -huh. Entonces oh, toda oh, mi familia es paletera sí. y todas las personas de Mesticacán están en diferentes estados de México uh -huh. con paleterías. Muy bien. Y yo, uno de mis primos, está en Aguascalientes. Se llama la Colonial. Su Su nevería, su nevería y fui ahí con él y él me dio a conocer las chascas Ajá. entonces ya cuando yo la conocí yo fui la primera en traerla aquí a guadalajara sí porque de hecho chascas aquí en guadalajara tiene poco tiempo no relativamente ¿Sí? no tiene tanto al menos que se vuelvan populares ¿Qué, ¿Cuántos años más o menos hace de esto? 12. 12. En el 2010 más o menos se empezó. Bueno, ya no es tan nuevo. No, no es tan nuevo, no es tan nuevo, Creo. pero es que se hicieron... Las personas veían que empezamos a vender mucho. Y entonces, lo típico, quieren todas las personas vender lo mismo, pues todo el mundo quiere, ¿verdad?, que le vaya sí. bien en la vida. Claro. Y entonces empezamos ya a vender a mayoreo. Uh -huh. Es como empezamos. Y ya después estamos haciendo ahorita lo que es la la, la concesión, concesión de marca, de marca. Ajá. Ajá, y ya llevamos si varias Ajá. a ver tenemos una segunda invitada presente Esa invitada, ah, por, favor. por favor sí ya estamos ah, aquí re... pues sí o sea ahorita nosotros para para seguir creciendo y todo eso y que más gente conozca pues la la nevería estamos con lo de las concesiones de marca para este pues que más gente tenga la posibilidad de poner su propio negocio de de chasca y ya tenga su ingreso y todo Es y pues así ir creciendo juntos ¿Y ah, cómo te llamas? Natalia Ay, Así tiene que saber el mundo sí. entero sí. Oye, pero a ver Explíquenos qué es una chasca No todos sabemos lo que, lo que ah. llega así si, por ejemplo, yo lo que te podría decir Ah, pues es un aparatito donde le aprietan Y ya sale la nieve abajo, pero Yo le digo Nieves de diseño. Está ¿Sí? muy bien dicho eso que dijiste ¿Sí? ahorita, eh. Me sorprendió porque la verdad es cierto. <risa> es nieve de yogur y tú eliges tu, sí. Tú lo diseñas. Tanto tu sabor tan, como el ¿qué cereal le ponen, no? y todo. Ajá. Y tenemos de desde yogur veganas, de leche, la. de taro light y matcha. Todas esas en, todas, en chasca? en chasca todas. Oh esas. my god, nos faltó. Ah, no, también de, de leche de verdad, de Nutella. Sí, de de de muchos sabores pues. Bueno, sí, de leche. Pues, tenemos muchos sabores, pero la base en sí es de leche, de agua y de también, agua también ya, y por el calor. Y de agua Es una máquina a la que ustedes meten que yogurt. es como una, un cuadrito? Sí. Se podría decir que una base congelada, porque ah. no puedes decir nada más yogurt. Ya que al ser vegana ya no sería de yogurt. Ajá. Ah, claro. Es una base ¿Cierto? congelada que se va a mezclar con los ingredientes que tú elijas. Ya sean frutas, tenemos panecitos, si la quieres muy dulce. Pues, o sea, la necesidad de la persona y el gusto del día. Yo he visto que tienen incluso hasta pedacitos como de pie. Sí. Sí. Sí, sí, tenemos, sí. Gancitos. tenemos gancitos, pingüinos, galletas. Oh, <risa> Así. Sí. Ay, oh, sí. Dios, no hay premio para los que coman mucha charca en un solo día. ¿Qué? La ventaja es que de ahí puedes idear el helado que si sí se te ocurra. Ese es el, tú lo diseñas, como tú hasta con picante, si quieres. ¿no? Sí. Exactamente. <risa> Las de agua van hasta con picante. Ah, sí, sí, con chamón. Sí, mucho. Con chamón, Miguelito. Y Miguelito. Ay, soy muy tradicional, entonces. <risa> sí. <risa> ok, entonces, metemos una base helada. En una base helada. A sí. esa máquina. Que es donde con esa palanca se va a triturar todo. Ajá. O sea, se tritura la base. Pero ya eligiendo una vez tu combinación de ingredientes, que las tenemos ahí en el mostrador para que los vean y elijan lo que se les antojó. ¿Cuántos podemos elegir? En la chiquita se puede elegir tres frutas uh -huh. y en la grande cuatro. Cuatro frutas. Y si quieren un pastelito, se elimina una fruta. O sea, lo sustituye. Ah, ok. Así es. Sí, cuenta como un elemento. Ah, como Exacto. un elemento. Ah, okay. Así uh -huh. es. Y arriba le ponemos... El, los toppings, ajá, la cobertura de chocolate y cereales, y si es de leche o, bueno, de lo que vaya o de agua, Miguelito y tú, Chamoy fíjate que este sí. bueno, es como una especie de Ay, aparato señora. extraterrestre, <risa> lo que yo veo ahí, ¿no? pero yo le veo mucho futuro a eso porque pues, se me hace padrísimo se me hace bien original, yo cuando lo vi ¿Qué es esto? ¿Un monstruo o qué? <risa> y luego salí del helado y como yo lo quería. Sí. Eso es padrísimo. <risa> y, y sabes que una de las eh, cosas que nos distingue al ser humano es que somos muy eh, desesperados. No somos tolerantes a estar esperando. Queremos que nos atiendan ya, en Ajá. el segundo. Y nos ha tocado ver que la gente espera una larga fila por su chasca. Nos, sí. nos ha tocado ver eh, que hay, no sé, hasta seis, siete personas, pero se tarda, o sea, no es algo que vaya, saques del congelador y le entregues. Y todos muy tranquilos platicando porque <risa> saben que esto lleva tiempo, ¿no? Entonces, qué genial, eso quiere decir que el sabor es muy bueno, que la calidad nos ha gustado, porque eso es otra cosa muy importante, ¿no, maestro? La calidad. La calidad. Tú corres de los lugares que no tienen calidad. No. No, los ingredientes sobre todo me supongo que han de utilizar frutas estacionales porque sería como lo más sí común. casi siempre pero si sí tenemos por ejemplo el mango que no se da todo el año reservamos ah, y como lo congelamos si sí. sí, tenemos no lo nada. podemos si sí lo podemos dar todo el año verdad sí, sí. porque pues una vez congelada la fruta sí. ya no cambia sí. oye angelina y cómo comienza entonces ya nos dijiste tú vienes de una familia que se dedica a esto Pero así, entonces, ¿tú emigras de tu ciudad natal? ¿Emigras para acá? No, mis papás. Mis papás son de Mesticacán. Ah, y, y mi papá se vino acá a estudiar medicina. Ah, pero, sí, pero todos mis primos, <risa> todos mis primos y mis tíos, sí, son paleteros. Ah, okay. Nomás él no, él fue el que no, porque fue muy listo mi papá. Y <risa> eh, como eran muy pobres en el pueblo, pues él... La primaria la hizo así súper rápido y le... Es, no sé si se acuerdan de Genaro Cornejo. Sí, ¿cómo no? Ah, él es de Mesticacán también ah, y él se trajo ajá. a mi papá, lo vio que era muy listo uh -huh. y habló con mi abuelita y... Pues se lo trajo becado para acá mi papá a estudiar medicina oye qué genial sí siempre en las familias donde todos se dedican hay alguien que levanta la mano y dice yo no <risa> yo no sí, yo no a mí esto no me gusta y quiero hacer otra cosa no <risa> pero al final de cuentas regresa a la querencia no sí porque él fue el que me dijo <risa> sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? sí como me fue económicamente muy mal tuvimos una temporada muy triste en la familia Ajá. mi papá fue el que me dijo ve con tus primos y que te enseñen es un negocio muy noble Sí, Porque él antes sí. trabajó en la paleterías también sí. y me dijo A, ve y ya fui con ese primo, Ajá. mi esposo se ense nos enseñamos y ya vamos desde chiquitas ellas, <risa> todos mis hijos ahí están. Oye, pero lo mejor de esto es que me imagino que podías preparar y después, no sé, limpiar todo lo que, <risa> lo que habías ensuciado ya con la nieve, ¿no? Ah, sí, yo desde chiquita siempre fui muy dulcera y nevera sobre todo, o sea, yo es fecha que sigo comiendo nieves, entonces, pues ahí no faltaba en mi día mi nieve. <risa> Ay, qué rico. Sí. Aparte es algo que incluso en tiempo de invierno... No dejamos de consumir, no, yo hay la las no. que digo, hoy no hace tanto frío, vamos por un helado, sí, o sea, es algo que, no como las bebidas calientes, por ejemplo, que dices, no hombre, en tiempo de calor, ¿cómo crees que me voy a tomar o ir bien, no? ¿Y, y los helados en tiempo de frío, no pasa nada. No pasa, las paletas de, de frutas de agua sí se dejan de vender, también dejamos en tiempo de frío los helados De agua, eso sí, no se venden en más ah, sí, sí, Malo de leche. De leche. Uh -huh. Es lo único que sí se vende. Oye, y por cierto, hay unos helados. Vamos a hacer una, una pausa musical, porque debemos hacerlo. Eh, Y de comercial, no sé si el chat nos va a indicar, pero eh, después quiero que regresando queremos, porque el maestro tiene mucha tentación ahí, de una paleta de limón con un ingrediente muy peculiar. Mm. Ese nosotros lo no lo hemos visto en ningún otro lado. Y él quedó fascinado cuando lo leyó. Dijo, ¿es en serio? Y sí, sí las vimos ahí. Así que, si les parece, chicas, vamos a una pausa musical claro. y regresamos. Primero café, luego existo.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 Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Pulpa! y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Antivirus Radio. Maestro, ¿qué le pareció esa versión? Sí, se armó la rumba De Juanga Pues el día de hoy todo el mundo sabe que normalmente te chiqueo en los sí, programas y te ahora... traigo canciones, pero hoy me tocaba a mí A las mamás Sí, la verdad es que esta canción en especial, bueno, número uno es de Juanga Número dos está interpretado por una voz femenina mm. Entonces me encanta Y la primera, pues ni hablar, ¿no? Es, este, fascinante Pero bueno, ¿qué locura enamorarme de ti, maestro? Eso <risa> <risa> Oye, pues sigamos platicando <risa> Eh, decíamos a ver ¿Tú ibas a preguntar sobre? Bueno es que una vez Yo estaba ahí En el, en el, en el refrigerador Observando Y había una paleta Con panditas y Dije Ah caray Y te correr le dije mi meche y una puletas con panditas. ¿De dónde salen es que estas ideas? Yo nunca pues en mi vida le he visto eso. Así. Ah, es que yo siempre he sido una persona muy antojada. Entonces, <risa> <risa> son como cosas que de repente, por ejemplo, esa de limón con panditas en el Sirloin. Eh, no sé si les ha tocado ir que en la sección de nieve hay panditas de topping uh -huh. para la nieve ah, no, no, no. ah bueno no, entonces de chiquita cuando iba eh, siempre me hacía mi nieve con panditas y me encantaba entonces pues un día sí salió fue como la de limón y ya ven que diario le ponen o chile sí. o sí, algo ajá sí, es la más clásica pues se me ocurrió con panditas y, y así fue como como se la dije a mi mamá y me apoyó y, <risa> sí. ¿Y qué tal la gente cómo ha cómo respondido muy como bien ¿Sí? muy los bien. niños sobre todo la ven y pues les llama la atención es, y todo cómete te... rápido la paleta porque el premio son <risa> los panditas ¿no? Sí, pero si te fijas tienes que destacar la creatividad tienes que tener la creatividad de estar diseñando nuevos productos ¿no? ah así, sí. renovarse sí. o morir sí, sí, sí. por sí. ejemplo ahorita sacamos un producto nuevo que es para los perritos si sí, ah, sí. lo Ay, sí. ese es un éxito ahorita total es un éxito. Sí, hemos estado tentados en, en comprar, pero normalmente cuando vamos y la compramos es porque andamos paseando entonces decimos, no, es que luego ya le va a llegar pura agua máxima, entonces ya no va a funcionar, pero sí algún día la, la probará, pero a ver por ejemplo, esta, si yo la pruebo No pasó nada. ¿La de los perritos? Ajá. Pues es que no puede, sí, pues no, no pasa o sea, no nada. Pasa nada. Uh -huh. Pero trae carnaza de. Lo el pasa palito de, de carnaza ah, de, de vas a ver y fea. un premio. Ah, bueno, si sí nos ha tocado que un cliente un día no vio bien el letrero y, y, vivió y yo una. se la di, porque pues ya la gente, pues ahí está el dibujo de los perritos. Y en eso vi que la mordió, no, pues ya ahí le grité, le dije que oiga, no, no es para usted. Y como justo le tocó un pedazo sin carnaza, le gustó, me dijo, ah, pero está muy buena, sabe a pura zanahoria. Me la quedo. Ah. <ríe> Y le dije, pues sí, pero va a llegar a la parte oh de carne y le vas a ver muy fea. Y pues ya me la regresó. <risa> sí. Señor, lea bien, por favor, allá en la entrada. Sí, no Lena a veces. A ver, entonces, así como lo, los, los diseños más locos que, que tienen, tanto en paletas... Así como esa de limón con panditas. Y pues la de chocochip y la chocomenta son las que mm. los niños como les gusta, ¿no? Pero así como pues sí, pero diferentes, pues también podría ser la de mango con chamoy que trae un pulparindo del pulparindo. Oh. Así está ¿Cómo muy no rica. me habían dicho esa parte esa Nos van a pedir en Suecia de esas <risa> es que de hecho, En Suecia les llevaron unos pulparindos, y se locos así. Okay. pues se prueban esa. Está increíble. Uy, esa. Les va a sí, está ¿Cómo muy podríamos buena. hacer llegar una paleta hasta Suecia? <risa> No sé, ¿se podrá? Uh -huh. Ay, ok, ya, perdón, no. nos habían interrumpido. Eh, a ver, y teníamos, decíamos que hay una de fresa con chantilly. Una fresa con chantilly, de café con chantilly. Lola la de Nutella está muy rica. Y luego la de cajeta. Ay, a mí todas Ay, me todas gustan. Las... <risa> y estoy diciendo <risa> todas las que está me agradan. <risa> es que yo las hago y la verdad está me hacen súper ricas. La de cajeta, tráyate de membrillo, tráyate también está muy buena. Sí. Dios, necesitamos un catálogo, por favor, para saber. Mira, una de las características que también llama la atención ahí es la calidad, honestamente. Yo te lo digo como consumidor pero por pues cierto si yo recuerdo hace años aquí en Guadalajara era muy famosas las paletas Manhattan Ajá, si lo han escuchado sí, claro. pero hay una diferencia en los costos ¿eh? sí. Porque, sí, ¿no? sí. Sí. Sí. las paletas Manhattan te las dan bastante caritas y aquí tienen esa opción no de, tienen la misma calidad o superior pues como un precio justo no claro claro <risa> eso es otro de los detalles mencionábamos en un principio que estamos dentro de una zona meramente comercial Donde nosotros hemos comparado, por ejemplo, el precio de un elote... Uh -huh. ...cocido o en vasito... ...¿cuál es la diferencia? Por decirlo en Santa Tere, te lo dan como a 20, 25 pesos... ...y si te vas a una colonia popular como en Polanco... ...te lo dan a 7 pesos, dices... ¿cómo? O sea, así es ah. la diferencia... Sí. ...entonces, yo mi pregunta es... ...los helados realmente tienen un costo... ...muy, muy, muy accesible. accesible... Sí. ...¿cómo logramos? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es ser tan consciente y decir yo tengo que darle a mis clientes un costo que es claro que me está dejando una ganancia porque por eso es un negocio pues claro, claro. pero pero que también se pueda mantener el negocio de una forma eh, vista a futuro no o sea no no me voy a ganar un peso porque quiero que vengan mil no imagino yo que eso es como todo muy bien planeado no Pues fíjate que no fue tan bien planeado, <risa> <risa> fue yo di los tajaros. yo más bien como siempre mi así mi visión era como para mayoreo, Ajá. yo por eso manejo costos muy baratos, para que de hecho muchas paleterías van y me compran paletas, sándwiches, sí. es más ¿tú? mis primos me dicen, oye la verdad es te estás ofendiendo a las paleterías dando tan barato los sándwiches cuando en otras... Tú los das muy baratos. Ajá. Y les digo, bueno, yo así acostumbré a todas las personas porque sí, yo claro. lo fabrico. Pero, por ejemplo, todas las concesiones nuevas que están ya en plazas en, no en plazas no en locales comerciales Ajá, y en dan un precio muy diferente porque pues ellos la renta es más cara sí y, claro y nosotros tuvimos suerte de cambiarnos a media cuadra porque ya nos no cabíamos ya en la casa entonces tuvimos la suerte de que nos rentaran acá este espacio y pudimos hacerlo más grande Ajá, entonces okay. todo se nos acomodó y queremos seguir manteniendo pues barato de veras para todas las personas porque es injusto a veces cómo se elevan tanto las cosas no sé, no sé, no sé. por querer Sí. es obtener más Sí, y, y, y si sí nos ha tocado ver esta parte Donde dices tú, del mayoreo Hubo una vez que salimos enamorados Porque llegó una persona bastante mayor Sí, una señora muy grande Con un ah, carrito, con un carrito. Ah, sí. y, y llegó así sí. como con su pedido completo y, y nos llamó mucho la atención Que tantos bolis, tantas paletas Y Beto me dijo, mira, ella seguramente lleva para es un, vender Es un negocio sí, Y después le sí, vimos ella, que sí. en el carrito traía un letrero pegado Que algo decía que de venta, ¿no? Entonces, lo están logrando muy bien. Pues sí, esperemos sí. en Dios que nos siga ayudando. Sí, o sea, sí. ¿ya, ¿ya cuántos años tienen ahorita con el negocio? 12. 12. 12 años. Ah, pues sí, ¿verdad? Desde sí. las chascas. Pues yo creo que van bien. Pues yo también pienso que sí, porque ya hay personas más interesadas en querer tener concesiones con nuestro nombre y con la misma calidad. Uh -huh. más que nada sobre todo eso sí para porque hay sí. muchas personas que ten, desgraciadamente tenemos usan el mismo nombre y no es la misma calidad no. y ahí es cuando y vamos a tener que interferir porque claro. no se me hace sí porque un tu, tu nombre exactamente exacto, y tú ni, ni la mano metes ahí no, no dices oye espérate yo no los hago y me están sí, ajá, a mí, exacto. ¿no? Sí, exacto. oye y vaya que ahorita en redes sociales ...con un mal comentario que la gente haga... ...y alguien dispuesto a engancharse... ...te Uy. queman... ...pero muy bonito... ¿no? Sí. ...nos ha tocado ver sí. varios eh, varios ejemplos... ...que podríamos mencionar... ...y no, aquí al contrario... ...yo he visto que la gente comenta que muy ricos... ...que les gusta... ...que muy los tratamos sí. bien... <risa> sí, <risa> sí. ...sí hemos visto que son muy amables... ...y realmente lo son... ...tú llegas al negocio y probablemente... ...están serios porque hay... 40 se esperando. Sí, estamos como tensos. Ajá, pero, pero no, realmente entras y, y te digo que todos esperamos muy sí. cómodamente, ¿no, maestro? Sí, yo le decía a Michi que nos hace falta comprar un refrigerador para tenerlos ahí en la academia, ¿verdad? Sí, lo estamos sí, pensando. cuando gusten. De hecho, sí, ya lo estamos pensando. Sí, porque de repente... El... Oye, agua y no hay agua tampoco, no tenemos ahí porque antes cuando nuestro hijo estaba pequeño, él el tenía hizo como su cafetería, vendía bolis. Ah, de, ah de los aquí hay una marca de bolis que son Los Casas. Ah, sí. Bolis y Los Casas, íbamos hasta allá por Ciudad Granja. Ah, sí, es por porque ahí. Porque no sabemos que existían ustedes. No, fíjate que no, porque me quedé pensando en el tiempo y sí, ya estábamos en ese tiempo. Sí. vendiendo. Y nuestro hijo Ay, ahí, ahí tenía como su cafetería, vendía agua fresca, vendía Aguas de diseño, ¿verdad? Sí. Porque. Sí. También las así, hacía. En sí, así boca. congelada la fruta, el de qué quieres tu agua, ahí el ahí esto, el y, esto y esto, y esto. Ah, y esto qué rico, ¿Sí? sí. Se antoja. Bastante. Oye, pues otra cosa que a mí me encanta. Tienen opciones veganas. Yo hice una publicación ayer donde dije, antes del programa tengo que publicar que ya las probé. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Eh... El mundo vegano es un mercado bastante grande eh, donde comenzó algunas personas por defensa de animales, otras por salud, otras eh, quizás sin saber, pero les gustó y, y se quedaron dentro de esto del veganismo. ¿no? no todos los lugares a donde podemos ir a comprar un helado hay opciones veganas. Entonces a mí me llamó la atención el día que vi que ya... Tenían opciones, ayer la que yo probé tenía la base de almendra, Ajá, eh, le pusimos fresa y frambuesa, y está deliciosa, soy de muy poca azúcar, así que pude percibir súper bien los sabores, y yo los felicito, o sea, yo recomiendo al mil, a todos los veganos que nos están escuchando que vayan, es la única que he probado, tengo que probar todas las demás, pero cómo se me ocurre ...hacer una nieve vegana, o sea, eso no lleva yogur, ni una chasca, o sea, porque es una chasca, no es una nieve, es una chasca. ¿Cómo se me ocurre si lo tradicional es un cuadrito con yogur? Pues porque las personas fitness... Ah, empieza sí así, ...empieza por eso querían quitar todos los lácteos Ajá. y dijimos, "Ah, pues hay que hacerlas de leche de coco o de almendra." Ajá. Y así empezamos y van muchas personas que hacen ejercicio ¿Escrecio? y piden sus nieves veganas. Fíjate, o sea, aunque yo... tenemos la light también sí. y esa la puede consumir hasta un diabético, la light descremada. Diabética. Está 50 es, el 50% de, ¿no? no, es es o sea, es yogurt light, pero ah. lo que pasa es que tiene cero azúcar y se usó el 50% menos de grasa. Ah, entonces, correcto. ya las calorías son muy bajas y sin nada de azúcar, entonces una persona diabética ya con las frutas que ella, sí. o sea, que que le mida y todo, uh -huh. ya la puede consumir. Sí, también eso fue para pues que más personas pudieran, o sea Tengo más bien que todas las personas en sí ya ahorita se podría decir que se abarcan, sí. ya sea el gusto dulce, el gusto vegano, el sin azúcar o el normal. Sí, hasta pero el sí para hasta ajá, el hasta, hasta el acidito, sí no, es cierto. Es... Ay no, qué sufrimiento estar aquí hablando de nieve. Y más con el calor. Sí, sí. la verdad sí. Pues Qué genial, o sea, porque está muy bien pensado. Yo diría que este <risa> negocio está muy bien pensado. Quizá al principio, pues, no tanto y echamos a, a, a sí. perder un poco y luego ya agarramos buen camino. Pero muy exitoso, ¿no esto? Uh -huh. ¿O no? Excelente. <risa> ¿Quieres preguntar algo más? Te veo muy pensativo. ¿Quieres preguntar algo más o un corte más? Un corte, vamos a hacer un corte. ¿Sí? Prefieres. Sí. chack podremos tener nuestro último corte musical del día. Okay. okay.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 Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando, sé si es que la nieve duel de los años, mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Llega la noche, y cuando venga la I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 Estamos de regreso, chicos. La plática está buenísima. Sí, sí. Estamos viendo el, el futuro. <risa> de de sí, sí, sí. En, la, en la esfera. Estamos augurando lo que va a pasar en algunos años. Es que no, no deja de ser competencia. Es, es real, no. O sea, hay muchas marcas de helados, pero yo me voy, maestro, y creo que tú te vas a ir conmigo por el lado de apoyar al comercio local. Sí al capital que se queda dentro de tu población de tu ciudad eh, a gente que, que mencionábamos teníamos un problema económico y la vida te dijo pero si tienes un talento en las manos uh -huh. aprovechalo no y lo aprovechaste y yo me voy por ahí yo sí. voto por chascafrut Sí, ahorita también bueno nos dimos cuenta que ya tienen varias sucursales no háblenos de eso si sí, son cuatro no cinco con la nueva verdad están Una en San Jorge, que es donde está, en Ávila Camacho por el Walmart. Sí. Ahí está una, después del Walmart está una. Otra está en Solares, otra está en Virreyes, en Chapalita. En Chapalita y Colomos uh -huh. y la nueva que va a estar en Santa Tere en Manuel Acuña en al lado muy cerquita el, con usted sí muy sí, cerquita pero conocer. más pegado como al mercado al mercado, sí, sí, claro. sí, mercado. porque sí, hay gente sí. que llega al mercado y no baja y ya no, no. exacto Ajá. justo por eso no y que como dice tu papá acá ni hay gente <risa> imagínate acá que no hay gente hacemos fila allá sí no hay que genial y, y yo preguntaba ¿y, y qué se siente que un negocio que comenzó por una necesidad económica se ha vuelto tan exitoso no yo siento mucha <risa> satisfacción la verdad me gustaría que mi papá no le tocó ver sí. que hubiera visto cómo llegué a lo que estoy logrando hacer y pues Nada, y agradecerlas a mis hijas porque ellas dice que él, desde los nueve años la tengo trabajando y que la me va a demandar. Decía de chiquita. Oh, de chiquita. <risa> Ahorita ya no porque ya la demandé. Ya me voy a quedar con el negocio. Exacto. ¿verdad? Pero si ellas me ayudaron todos pues en la casa trabajando y seguimos trabajando. ¿Y seguirán? Y seguiremos. Oye, y, y, y haciendo como esta alusión al día de hoy, ¿y qué tan difícil como mamá es...? Crear un, imaginar un negocio, crear el negocio, trabajar en el negocio y aparte, lavar, planchar, hacer comida, cuidar hijos, hacer tareas. Bueno, yo creo que yo tengo un defecto, soy muy terca en, en algo, desde que, que algo se me mete a la cabeza, decía mi papá, ¿ahora qué me vas a decir? Y yo creo que es que las mujeres... Pues digamos que sí se puede, yo siempre digo que cuando algo se mete en la cabeza, digo, voy a hacer esto y, y lo voy a lograr. Y todos corren para el lado y contrario, no, ¿no? ¿no? de verdad es que eso es lo que me ha ayudado mi terquedado. Cuando yo probé la chasca con mi primo en Aguascalientes, le dije a mi esposo y mi esposo, no, no, dije, esto vas a ver que va a ser un éxito y mira. Sí, es, eh, es que la novedad, ¿no? Lo, sí. lo diferente, a todos nos gustan cosas diferentes. Sí, pero por decirlo, el, el hecho, se me ocurre ahorita, la, la paleta para, el, para los perritos, ¿eso ¿cómo se les ocurrió? <risa> <risa> Tiene cara de Natalia. Sí. Sí. <risa> Ajá. Bueno, lo que pasa es que yo eh, tengo perritos, ah. este, y me encantan mis perritos, o sea, yo los chiqueo mucho, estoy con ellos y todo, y yo soy mucho de darles de mi comida, o sea, de repente ahí todo. Y un día, este, yo estando en el local atendiendo, vi que mucha gente pasaba y un señor fue el que llegó con su perrito y dijo, "Ah, bueno, le voy a llevar una de limón." Y, y yo me quedé pensando, dije, "Ay, pues tienen mucha azúcar y un perrito en sí no puede mucha azúcar." Pero pues no le dije nada porque el señor evidentemente sabía y yo, bueno. Entonces me quedé pensando eso y dije, "Yo a mis perritos sí les compraría paletas, la verdad." O sea, sí, yo sí les llevaría se lo su paleta. Merecen. Ajá y ya ese día llegué con mi mamá pero dile que nosotros nuestras tenemos cinco perros ¡Oh! y ¡Ah, les, no! Ajá, les dábamos zanahorias ah. y les ah. encanta y les la encantaban zanahoria. entonces me puse a investigar eh, ya le había dicho o antes no me acuerdo me puse a investigar la zanahoria en animales y todo y no pues que era una verdura muy buena no les afectaba podía hacer el postre y en todos los animalitos justamente Ajá. porque me pude dije, bueno no falta el que llegue con un gato o algo así Ajá. Ajá. Y me puse a investigar y pues ya llegué con mi mamá con la idea y le dije, oye, pues mira, este, yo, pues yo le daría a todos mis perritos la paleta de zanahoria. También tú le dije, también tú se las comprarías Seguro. acá. Le dije, entonces estoy segura que mucha gente lo va a hacer. Y ya lo, lo pusimos, ¿verdad? En marcha, las hicimos y todo. Y dicho y hecho nada más pusimos un letrerito ahí afuera, que es la nona que todavía tenemos, sí. porque Ajá. eso es lo que la gente ve y por eso han llegado. Y que ya hicimos algunos perritos ¿no? Así. <risa> Este, y ya se empezaron a meterse las personas de, ay, ¿a poco tienes para los perritos? Y yo así, ah, dame dos porque mira, los traigo y ya a partir de ahí mucha gente gracias a eso se ha metido verdad sí, a comprar es muy todo la palita fue un ahí sí, sí supongo que la, quien la degustó fueron esos cinco verdad ah, sí. ustedes iban a estar complicado sí de hecho en mi página de Instagram de las chascas son mis modelos porque cuando le hice la publicidad ah, que le tomé a todos a todos mis perritos <risa> perrotes que son sí pero, pero es que sí ahí pues es que sí está complicado no quieres híjole y cómo digo ¿Cómo si voy, sí voy a saber? Si no, sí ¿no? sí no sí sí no hay pierde de todos que no les guste porque es pura zanahoria mm. es puro sí. jugo o sea y como yo les doy zanahoria dije no puede ser que no les guste y sí sí hasta ahorita no ha habido ningún perrito que la rechace <risa> <risa> <risa> ninguna queja Ajá. pero al fin, al fin de cuentas es saber observar no las necesidades de las personas tú observas sí. dices, ah creo que esto podría funcionar sí y funciona por si lo llevas a cabo no nomás lo piensas pues claro que tiene que funcionar Y más que nada, si algo te llama la atención, que te agradó el sabor, lo puedes llevar a hacer paleta o nieve. Mm. Todo lo que sí. te agrade a ti, entonces es fácil. Pues tú lo dices muy fácil. <risa> sí, así hemos hecho todo, ¿verdad? Que nos gusta el gancito, la paleta de gancito, la de ciruela pasa. Okay, ah, ¿verdad? esa está buenísima. Esa sí, sí ya, ya la probé y está riquísima. Por ejemplo, a mí me encantaban las paletas de chica de zarzamora, no, no, la que yo hago, la verdad es que es pura zarzamora, y, se me... y, y fíjate, hay, hay, hay, vas viendo y aprendiendo que sí les gusta o que qué no, no toda la gente. a todas las personas. Eh, eso te iba a decir, cómo, bueno, ya son 12 años donde tenemos una gran historia, ¿cuál ha sido la paleta menos gustada o el sabor menos gustado que dijeron, no, esta la tenemos que desaparecer, o no ha sucedido? No. Mm. Pues es curioso porque mucha gente tenemos toda la lista, ¿no? Suponiendo tenemos 10 paletas, piden de una menos y Ajá. ya se nos acumulan y pues decidimos no hacerla. Dejamos de hacerla y no la y piden. Toda la gente quiere, oh, sí, siempre entonces eso. no no ha habido como una paleta que de verdad no nos pidieran ninguna. Ajá, o sea, ¿sí? no todas de menos y por el antojo y todo, pero pues sí tenemos paletas que no. Hubo o sea, una ocasión que dejamos de hacerla de Piña, mango y naranja uh -huh. Y dijimos, no, pues no se está vendiendo Ya hay que tacharla Y llega un señor, exactamente Oigan, es que yo diario vengo por, la, por precisamente por, por eso Dijimos, oh, pues Entonces dijimos, denos una semana Porque cada semana hago y Ajá. se las hago a usted nomás no Ya empezaron otra vez a pedirla Entonces dije, bueno, otra vez Es que si lo escuchas, se escucha muy rico O sea, sí. de hecho la combinación Es una combinación bastante buena ¿no? sí. Oigan, y por cierto vamos a, a hacer no, nos trajeron regalitos y si no si no lo decimos no nos los vamos a quedar así que, que mejor lo vamos a, a anunciar eh, por ahí nos están mandando mensajitos que, que es una tortura estar hablando de, de paletas de laos y de chascas con este tremendo calor y la gente trabajando entonces fíjense que nuestras invitadas de hoy nos trajeron tres vales para ir obviamente a, a Eh, canjearlos ahí a, a, a la matriz. A la matriz nos van a dar ahorita bien el domicilio y todos sus datos. Y son tres cupones para chascas grandes. Dice, para un, una, eh, no se emocionen, no es para toda la familia. <risa> es una chasca grande, nada más. El que sea el portador de esta tarjeta eh, va a ser el, el, el beneficiado. Así que si alguien, nos quedan 10 minutitos, igual si en este tiempo no llegan los vamos a, a, de todas maneras sigue la, la convocatoria abierta, eh, pero las tres primeras personas que nada más nos digan, yo quiero ir, a, bueno, no, se las iba a poner fácil, pero no, que nos pongan el nombre del negocio de nuestras invitadas del día de hoy. Mm. Está muy fácil porque está en la publicidad, así que los tres primeros que nos digan, eh, ¿cómo se llama? Uh -huh. Ya lo iba yo a decir, pero no los <ríe> no, voy a decir, pero sí díganos el domicilio, Eh, redes sociales, nos vamos a dar unos minutitos antes de irnos, porque si no sería trampa pero a ver, domicilio exacto ¿dónde estamos? Herrera y Cairo 1245 entre Chilari y Nicolás, Nicolás Romero. Romero, así es Sí, super cerquita. para que no le pierdan es de donde está la la playa. playa. Ah, donde no <risa> venden vinos y licores. Ay, Ahí a media cuadra. cuadra. Aparte es, es muy llamativo porque siempre hay fila, entonces sí. vas a saber si pasan, y dices, Ay, Parece tipo, la cuadra de las tortillas. Sí, <risa> la verdad que sí. Si queremos hacer pedidos así en en mayoreo comprar te... una fiesta. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? nomás le mandan WhatsApp a una de mis hijas. Sí, o sea, a, hay veces que casi siempre más bien tratamos de tener en existencia, o sea, pueden llegar el mismo día si le salió de emergencia y ahí se los surtimos, pero ya si sí quisieran de un solo sabor o exacto la cantidad okay. y que no haya pierde con un día antes, este, puede sí ser a un siente. número telefónico, sí. ¿Y a sí, qué números sí. nos podemos comunicar? Ah, ok. Este pues podría ser a, por llamada o por WhatsApp, contamos con los dos, al 3318504177. 4177. Ok. Ah, y ya ahí con tuyo, gusto. ¿contigo? Sí, es el mío. Ah, <risa> ahí le pueden preguntar ¿y cuál más has inventado? Sí. <risa> Así es. No, Así qué es. genial, o sea, porque tenemos todos, eh, todos lo, los aspectos cubiertos, o sea. Puede ser para la fiesta, puede ser si tú quieres vender en tu casa. Así es, exacto. Eh, ¿Qué mejor que llegar a alguien que diga estoy interesado en pagar la franquicia? ¿No? Igual si hay algún interesado, <risa> sí. diga que fue sí. el que lo escuchó aquí. <risa> sí, sí, sí. No, ¿qué más? Pues ¿qué más, maestro? Fíjate que este es esto. bueno ahorita se me ocurre por la calidad y cómo manejan los precios esos también serían un boom en las colonias populares me imagino como en la Constitución en esos lugares porque es un mundo de gente allí sí en Polanco sí y el cuate que va a abrir ahí el negocio no le saldrá tan onerosa la renta como en una plaza exactamente, vamos. exactamente. Y esos son focos donde hay muchísima converge muchísima gente en las colonias populares Creo que el maestro está pensando en el negocio. Ya se vio. Sí. No, pero es que es cierto, es es un negocio muy noble, como las palabras sabias de tu papá. Es cierto, es un negocio muy, muy noble y aparte lo hacen de maravilla. Y creo yo que una de las cosas que tienen más a favor es que lo hacen en familia. Así es. Creo yo que, que ese apoyo es como de las cosas que más puedes rescatar, ¿no? De tantos años de, de trabajo. Y más que nada también nos unió como familia, porque pues ahora sí que vernos todo el día. Ah, oye, y, y nunca han peleado, que soy, pero le tengo que ir a preguntar algo del negocio. Pues sí, sí, sí, siempre como toda familia sí llegamos a discutir. O que alguien no esté de acuerdo, no, ese sabor no me gusta, no, ese... No, no siempre hacer, coincidimos no. en los sabores, ¿verdad? Sí, siempre tratamos. Muy, sí. Muy ah, sí, en gusto sí. sí, en gusto somos muy igual a mi mamá, que es también la, la que hace los sabores realidad, entonces pues sí, siempre coincidimos. ¿Qué pasó el primer día que ya abriste, que avisaste que, que ya ibas a tener a la venta? Las chascas nadie conocía, me decían todo mod, llega todas las personas diciéndonos que ¿Qué son. En las serio. Sí, ¿Y, qué es? ¿Y cómo se prepara? Y toman hasta fotos. Ay, Como todavía falta que se dé a conocer todavía sí. más, siendo que ya está abarcando mucho. Sí. O sea, ese día todos llegan a preguntar. Sí, sí. sí. y Ningún tuve que no paramos. Te verás, terminas cansado de tanto sí. explicar Permítame, y lo voy a grabar porque ya mi voz no la para sí, más. Sí. Pero por eso te digo, fue como muy novedoso, muy novedoso. Sí. Pues vimos, te vuelvo a decir, los primeros. Sí, porque yo primeros. pienso los primeros años, o sea, yo pienso que todo el primer año era la primera persona que llevó a la familia y nos volvían a decir, mira, le puedes explicar a mi familia, y luego esa familia llevaba a otra, o sea, a su familia y, y de les otra después, parte le puedes explicar, y así nos la llevamos, yo pienso, uno, dos años a toda la gente, ya después ya los clientes ya también explicaban ahí, que escuchaban Ay. la pregunta, ah, mira es esto con esto así es. Amiga, me permite que sí. si no te explico Ajá. qué emocionante, porque hasta se involucra sí. uno, no, ahí el... no, ella no, no explica tan bonito, lo digo yo, sí, bueno, uno empieza muy bien y ya al final en la noche ya lo dices como un así grabador mire espéreme eso es una chasca, ¿no? y sí, es casi medio cansado pero no sí, ¿Recuerdas, vale la pena. recuerdas la primera venta la prim bueno es que como empezamos con los bolis verdad siempre fueron como personas mayores que querían sí, vender que en no su se, basa, no se, se llevaban en a sus casas sí, sí. y sí. luego teníamos en escuelas una ruta Y en colegios y luego también a señoras que les llevábamos hasta refries para que vendieran, les dábamos todas las facilidades. Pero pues también te das cada sorpresa, que de repente <risa> ya no estaban al otro día, ni los refries ni nada, desaparecían. Desaparec <risa> sí, sí. Ay, <risa> oh, Dios, qué fue. Va uno aprendiendo mucho, pues, y ya, por ejemplo, ya no tenemos rutas de nada. No, pues a qué hora? Si Así el también estás preparando el <risa> pendiente <risa> del negocio. No, no, no eso es difícil no sí pero las personas que gusten ahí estamos para servirles porque sí tenemos precio para que puedan darse algo extra una uh -huh. una mujer más que nada nomás es que sí. el pongas tu refri hasta te toca porque antes de que tuvieran santa tere vivíamos por la colonia la seattle y ahí vivíamos en una casa muy grande pero vie sí. viejita y empezamos a hacer la ruta primero empezamos Perdón, me equivoqué. Empezamos ahí haciendo rutas de colegios de escuelas y la, los vecinos decían, pues, ¿qué viene Porque veían que entramos, salíamos. y les dábamos paletas a probar y bolis, eh, hacíamos pura paleta y boli y ya nos tocaban. Así es como nos tocaban para pedirnos que querían ah, qué y genial. así empezamos a ver, sí. Fíjate, entonces podemos hablar. O sea, esas fueron las primeras ventas. Sí, 17, más esas bien. fueron las qué, qué maravilloso que de darle a alguien a probar regresa y dice yo quiero no sí. y que esas recomendaciones de boca en boca son las que te hacen crecer más todavía, exactamente ¿no? exactamente el negocio es de pura recomendación sí. este wow. comprar el refrigerador <risa> ya estoy pensando ahorita vamos a ver las características que necesitamos sí sí sí es que de hecho en la, academia, en la academia necesitamos porque ahorita con el calor los alumnos dicen oye quiero agua no vendes agua no De no. la tienda debería de darnos deber comisión. Sí, porque salen todos corriendo. <risa> Yo digo, pues sí deberíamos tener un refrigerador. Claro. Tener sí. y podemos meter sandes, nieves, paletas, sí. todo eso. Sí, tenemos mucha variedad. Así es que los estamos es vamos a esperar. ¿eh? <risa> <risa> y sí. Oigan, pues vamos a, a decir ya los datos completos, eh, porque no han mandado el nombre correcto. Eh, A ver si alguien... Si no, ya dijimos que sí, y Si no, pues los vamos a cambiar nosotros. ¿no? no, no es cierto. Siempre entregamos los premios y siempre damos Las fotografía de, de la persona Ajá. que lo gana. Sí, por cualquier cosa. El negocio se llama Chasca Fruit. Pero hay un... Ya si nos quieren buscar en redes sociales... Ahí hay una corrección que Natalia nos va sí. a hacer. Este, en Instagram contamos con dos páginas, que es una la de la matriz, este donde están todos los productos y todo, que ese es el username pues, uh -huh. es chasca. Y fruit. Uh -huh. Ajá. Pero también contamos con una página de sucursales, pero pues esa ya es de pura chasca, que es lo, lo que hasta ahorita se maneja en las que se han abierto. Uh -huh. Entonces esa es chasca, pero guión bajo fruit. O sea, solo uh -huh. cambia ese puntito y el guión bajo. Ajá, pero si gustan el mayoreo, este y todos los otros productos que mencionamos, es en la primera, en la de la matriz, en la del puntito. En la del puntito, Así sí. Así es, para que ahí nos encuentren. ¿Y, y el logo quién lo hizo? Una hermana ¿Ah, sí? Sí, ella es este, estudió diseño Ajá. y me lo hizo súper rápido Y me Fue dijo de Fue de improviso Le dije, ándale, ponme un nombre porque lo voy a dar de alta en la Olympic Ajá. Y ah, dijo ahorita y ya Y así se quedó ya. y Ahorita sí, ¿eh? dice. Ay, te lo, a, te lo hubiera hecho me le Dice a mí se me hace sencillo y bonito. Le digo, no bien. me gustan a las cosas tan complicadas Además, ¿sabes qué? Es muy fácil de identificar. Sí. O sea, esto, esto de, es una manzana. Y sí. entonces es súper fácil de, de identificar. Eh aunque el teléfono sea pequeño, pero si lo estás viendo en el teléfono, identificas cuál es la que estás buscando. Exacto. Mencionaste una cosa muy importante que el maestro siempre, siempre dice, qué bueno que son una marca registrada. Sí, sí somos registrados. Sí, porque es importantísimo. Nosotros conocemos varias personas que han tenido negocios exitosos como ustedes y resulta que llega el dueño y registra el nombre. ¿verdad? X persona y ya, lo está, pues ya no puedo usar el nombre porque el nombre es mío. Ah, que qué Tienes cara. que pagar si quieres seguir usando. Ah, muy sí, feo porque entre seres lamentable. humanos no, pues no debería sí. de pasar sí. eso, pero qué bueno, me da mucho gusto saber que son marca registrada. Sí, sí, son felicito. Ajá, Saluditos gracias. que quieran mandarle a alguien porque ya nos vamos. Ay, sí a mis hermanas. Se <risa> llama Paola y Jimmy. Okay. creo que me sí. van a estar escuchando ahí sí, sí. va a estar el podcast y luego sí. en, también en, en Spotify, en Spotify ahí, lo, ahí lo subimos así que ah, van a ser más famosos no. todavía ahí a mis hijos los gemelos ahí a Valeria ahí a Valeria ah, bueno, y yo a mi novio Álvaro. claro y a su papá ay, ay sí también y, y al chico que trabaja ahí en el Ángel medio. también oigan me estoy acordando más yo eh, de los Sí. No, yo por último agradezco Para dar el micrófono al maestro y a despedirnos eh, Le agradezco a todas Las personas que trabajan en Chascafrut Que hacen esto posible Agradezco, como decía Beto, a mi mamá, que gracias a ella Llegamos sí. a, a conocer Este negocio eh, Les agradecemos, de verdad que hagan Un trabajo tan bien hecho Y tan delicioso Gracias sí, Sobre todo que hacen que las cosas sucedan Eso es sí, lo importante. Sí, muchas felicidades por eso y de alguna u otra manera vamos a seguir en contacto, no muy solamente bien. los domingos o sábados que vamos por un helado Eso se los prometemos. Ahora nos vamos a poner a bailar. vamos a, poner a bailar también, muy importante. Hay un, un heladito que nos comamos con el baile y se baja, no pasa nada. Maestro, me toca despedirnos. Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Gracias.